Lugar por In donde sale y el sol. Y yeyan en Quetzalcóatl. Agradecemos el te humo de copal. Enatecocoli, Tlapitzali. Caracol, y guan huehuet tzotzonali. Ashkantotlajpalolis. Pedimos permiso al rumbo del corriente. Lugar por donde y se oculta y el sol. Iguan Y ella en el de Y de Xipetotec co de, copal, pizzali, de, caracol, de Feímos Feímos Rumbo del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 Ye yanguitzi lo pochli, agradezcemos con humo de copali, ina humo de caracol, y guanhuehue til tzotzonali. Ash cantotlach palolis, Pedimos permiso. Intlanantzin Cuatllicue Tonacananzin lo que estamos agradecemos Otitematilia y copalli Inatecocolli Tlapitzali y Huanghuehue Tizotzonali Ashkan totlacpalolli pedimos Gui Tototat sintonati Padre Sol Incau Tlewanit In el Totonamit agradecemos Te Escuchas buenos días, buenas tardes, buenas noches En cualquier parte de este planeta Tierra donde nos están escuchando Pues estamos transmitiendo una vez más a través de el cable Así que préndanse, paren oreja, denle play porque este viaje ya comenzó El número 164 164 programas que estamos transmitiendo ya eh, casi 200 horas de transmisión y pues hoy saludando una vez más a todo el auditorio, a todos los que nos escuchan, eh, como cada lunes, ya tradicional compadre, ¿cómo está? Ey, ey. Pues muy bien, eh, aquí compartiendo con usted comadre este 29 de febrero de 2016 y a veces no mencionamos las fechas porque creemos que a veces tampoco es necesario... Sin embargo, pues hoy hice un día especial. Y al rato diremos, ¿por qué? Para los más despistados. Sí, para los que no están al pendiente de esto, de los calendarios. Y pues vamos a estar hoy platicando eh, un poco de todo. Ya saben, como cada lunes nos encanta eh, hablar un poco de bicis, eh, darles algunas recomendaciones, algunas notas socioambientales. Entonces, bueno, pues... La recomendación es que se queden acá con nosotros, porque este viaje apenas va comenzando. Entonces, pues, vamos a... ¿Con algo de música, compadre? ¿Qué le parece si programamos algo para...? Hoy iniciamos con algo muy cumbiero, ¿no? Pues, eh, en realidad, es lo que se escucha de fondo... Es algo muy muy muy especial, dirían por ahí este muy exclusivo Y qué tan exclusivo es que se imprimieron 300 copias de este vinil Y es una, para mí es creo que la mayor joya que tengo impresa en él En vinil y es eh, Los Gaiteros de San Jacinto Una agrupación tradicional de Colombia, de la cumbia Y nada más y nada menos que en la mezcla y en la ingeniería de audio Al maestro... Adrián Maxwell, Maxwell Sherwood y que obviamente por obvias razones da pues una gran combinación este es un tremendo lado B de un excelente disco Que me di de regalo de cumpleaños hace un par de años Este es el viaje sonidero número 164 Vamos empezando No le cambien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 Alégrense porque hoy es 29 de febrero Y no volverá a ocurrir sino hasta dentro de cuatro años bastante sabrosona para ponerse a bailar con padres y comadres el ska cubano sonando acá en el viaje sonidero en el programa número 164 eh, y bueno pues Eh, así vamos comenzando un viaje muy movido Un viaje, ya se la saben, sin fronteras Música sin fronteras, solo y exclusivamente por acá, por el viaje sonidero Y... Pues compadre, ¿no? yo quisiera mandar un saludo a todos los escuchas Que cada lunes le prenden al viaje sonidero Y que, pues hoy, no sé si vayamos a batir récord como hace ocho días Pero el programa va a estar bueno, así que quédense porque esto ya comenzó. No sea convenciero, por favor. Todo depende, ¿no? De si vamos a regalar o no. Entonces yo me quedaría pegado al viaje. No se despeguen, paren oreja. Oye, compadre, y bueno, pues hoy tenemos varias noticias cleteras. Eh, no sé si tú quieras comenzar con algo que ya tengas ahí visto de lo que ya hemos estado platicando. Eh, o doy yo una recomendación ¿Tú qué, qué quieres? Pues a ver, aviéntate esa recomendación Y que pues aquí en el viaje Pues nunca faltan, ¿no? Voy a entonces comenzar con esta recomendación Que la tenía ya programada para hace ocho días Pero Pues como no nos dio tiempo Estuvimos muy movidos Con muchos enlaces, por cierto se los toda la banda Con la que nos enlazamos hace ocho días Pues se quedó pendiente Y la recomendación es muy cretera y es que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM eh, se ha montado una exposición fotográfica eh, sobre la visibilización, lo que retrata el ciclismo en sus diversas facetas y poniendo énfasis principalmente en el ciclismo urbano. La exposición, por ejemplo, eh, está... Eh, presidida por un escrito a cargo de los Visitecas de esta asociación civil eh, y específicamente quien escribe como eh, los pies de imagen o en eh, la introducción a esta exposición pues es Agustín eh, Martínez presidente de Visitecas y pues él es el que da las palabras eh, que ustedes van a poder leer en esta exposición es una exposición que está al aire libre y que eh, trata de retratar eh, a través de nueve expositores entre ellos Aarón Borras, Gisela Ochoa, Jesús Guevara, eh, Rodrigo de la Mora eh... Jesús Guevara es este uno de los fotógrafos de Cletofilia mira y ellos durante varios años pues han documentado el ciclismo en la Ciudad de México Y entonces pues esta exposición muestra parte De esa recopilación de imágenes que han hecho eh, Esta exposición estará hasta el mes de mayo Se inauguró en febrero, hace como dos o tres semanas Y estará hasta mayo en una galería abierta Y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Yo creo que es una buena recomendación para aquellos que gustan del ciclismo y para los que no para que se animen y para los que andan ahí de ociosos en en la UNAM eh, pues igual no es es una buena recomendación van comen ahí en el en el comedor de ciencias por una módica cantidad y pues ya por ahí ven eh, en ciencias políticas se atraviesan y ven el la exposición esta Que yo conozco un poco de la, de la chamba de Aarón Borras y como que re retrata mucho esta eh, subcultura ciclista del Fixie me parece que habrá que ir a verla si sí, en general creo que por ejemplo también Gisela Ochoa es como un poco mucha esa tendencia de, de la onda Fixie pues sí habrá que ir a ver son los Fixies son los mejores vestidos <risa> tal vez los más fotogénicos dirían por ahí. Oye y pues hablando de ya esa recomendación pues ahí está y es gratuita y también hablando acá en este estoy siguiendo personalmente lo que sucederá en próximas semanas en Chile con este quinto foro mundial de la bicicleta y están pues generando contenidos alrededor de lo que sucederá pues en una en una semana eh, que será la última semana de marzo y la primera de abril y pues por acá ponen una nota acerca de eh, las bicicletas compartidas en el mundo y pues hablan de la bicicleta como tendencia global en como forma de movilidad en muchas ciudades y que eh, Pues resulta que dentro de esas 10, la número 10 precisamente, está la Ciudad de México, que con 3200 bicicletas en 279 estaciones, con 7134 estacionamientos, pues es la décima empresa de movilidad de bicicletas públicas que se mueven en el mundo y que tú cuál creerías que sería el primer lugar pues sí Londres es la ciudad en donde se mueve más el sistema de préstamos de bicicleta compartida le sigue París Barcelona, otra ciudad en Francia que es Lyon, Montreal en Canadá, Washington y después tres ciudades chinas: Guangzhou, Hangzhou y Shanghai. Y la ciudad de México está dentro de ese top 10? Es lo que comentaba que que, el, que la ciudad de México, pues dentro de ese este nuevo esta nueva tendencia de movilidad en las ciudades. Pues figura dentro de las 10. Seguramente también en esa lista están los que tienen una rueda de la fortuna. Seguramente. Seguramente. Pues es, es muy emblemática, ¿no? La rueda de la fortuna en, sí. en ciudades, ¿no? Como, como París. Como París, sí. Y que justo se lo da este um, nuevo nombramiento, ¿no? O sea, este nuevo nombramiento de la Ciudad de México tiene muchas otras connotaciones, ¿no? Que es solo cambiar de nombre. Seguro. ¿Cómo tener una rueda de la fortuna? O tener a la Fórmula 1. O al Papa. O al Papa. Cuántas veces querramos. Son los privilegios, pues, de ser Ciudad de México. Pues viva la Ciudad de México y que muera el apestoso DFE. sonidero sonidero sonidero, sonidero. sonidero. sonidero. sonidero. Regresamos a este viaje sonidero número 164 Y pues hoy un día especial Porque pues es 29 de febrero Y no siempre Ocurre Esto O sea me refiero a que Año con año No ocurre que los febreros Tengan 29 días Cada cuatro años ¿no compadre? Cada cuatro años Y a este fenómeno cultural Se le hace llamar año bisiesto ejemplo, hoy decíamos, ¿no? Que ahí hacemos una publicación en el viaje sonidero y hablábamos acerca de que nos escuchamos en cuatro años. Pero en cuatro años alguien nos cuestionaba quién sabe si caiga el lunes. Y sí, tuvo razón. razón. Mucha razón. Saludos, Mari. Donde quiera que estés. Y al chat. También. Y tiene mucha razón porque ociosamente buscamos en qué... Año bisiesto Podríamos volver a transmitir el viaje sonidero Y es muy lejano No a... es dentro de 4 Ni dentro de 8 Ni dentro de 16 ¿Hasta qué año, compadre? ¿Podrán escuchar otro viaje bisiesto? 2044 Y ya hablaremos Ni siquiera creo que No sé existe. ¿Quién sabe si tecnología? siga vivo viaje sonidero? ¿O la tecnología del internet? ¿Quién sabe cómo transmitir? podría ser? ¿Quién sabe cómo podría ser? También, seguramente. Oye, ¿y el año bisiesto es que una expresión... ...que deriva del latín bis sextus... ...díes antes calendas Marti. Repítase el sexto día... ...antes del primer día... ...del mes de marzo. Que correspondía a un día... ...un día extra intercalado... ...entre el 23... ...y el 24 de febrero por Julio César... ...en el calendario gregoriano... ...calendario hecho por el Papa Gregorio XIII... ...este día extra se colocó al final del mes... ...el 29 de febrero... ...el 24 de febrero era el sexto día antes de las calendas... ...que es el primer día del mes de marzo... ...los romanos no contaban los días del mes del 1 al 31... ...sino que tomaban tres fechas de referencia... Calendas, Nonas e Idus Para contar se si incluía el día de referencia En este caso el primero de marzo O sea que en realidad También el tiempo es algo tan subjetivo Que, que bajo ciertas estructuras De poder Pues modificaron no eh, pues Las actividades que se realizan Qué loco nacer además el 29 de febrero y que tengas un cumpleaños nada más cada cuatro años. Hace rato vimos el dato, ¿no? Cuántas personas. Hay una hay un dato de probabilidad el 29 de, de febrero. 0.0.0.01 algo así de tener la probabilidad de nacer en un día como hoy cada cuatro años. De cualquier forma se celebra el cumpleaños, ¿no? Pero imagínense solo cumplir el 29 de febrero, nacer ese día y hasta dentro de cuatro años, ¿no? Qué loco. Pues así, y así este día del año bisiesto con el viaje sonidero, así que espero que lo estén disfrutando en demasía. Y pues eh, como es costumbre en este programa pues vamos a tener algo de estreno hoy mismo se lanza al mundo eh, una producción más de este net label del cual eh, aportamos mucha música al viaje sonidero o Prod. y hoy se estrena al mundo algo que se llama wake up y es un disco que se le dedica a un activista del sound system por allá en Italia que hace un tiempo atrás pues dejó este mundo terrenal y no sin antes haber tenido pues experiencias con muchos eh, productores de la escena electrodop por allá en Europa y pues hoy le rinden un gran homenaje un, un disco que promovió por ahí Matt Dorain y que se unen muchos muchos músicos eh, para hacer pues un gran homenaje a quien estuviera detrás del de concepto original de social base y mejor conocido como el pirata y pues gran, gran disco hoy se lo pueden descargar totalmente gratis desde la página de odgproth.com y pues nosotros vamos a estar estrenando unos tracks de este nuevo material que se cuelga a través de Netlabel o DG Pros. Oye, compa, y también estaría bueno estar sonando algunos remixes que ya se están haciendo y que ya hay de esta rola que lanza el Mexican Stepper. ¿Cómo ves? Pues sí estaría bueno porque eh, pues igual al ratito damos los detalles, pero este contest cerró ayer así que mientras vamos a escuchar algo de este nuevo material llamado Wake Up y regresamos a este viaje sonidero no le cambien right on. Right, right, right. <tose> Made Dove y Joe Pilgrim sonando a través del viaje sonidero? Wake up Oh, no. acá de vuelta en este viaje sonidero y pues como ven esa tremenda rola llamada Free Homeland a cargo de May Dove y Joe Pilgrim y que pues se publica en este material como lo mencionábamos eh, en dedicatoria a la banda de Social Base que nos dejó hace unos meses. algo está pasando con esta transmisión. Ya regresamos. ¿Estás de vuelta? A ver, dale. Pues, pues, pues, pues, pues algo, algo sucedió. Algo, algo, algo, algo, y saludos al Poncho. Saludos al Poncho y a toda la banda. encuentro que revivirá la concha acústica con los sonidos y vibraciones positivas del reggae. Este 5 de marzo de 2016, Earth Beat Festival. que mezcla el hip hop, el ska, el dancehall, lo mismo que un llegan desde Francia para compartir sus sonidos y líricas sin fronteras. Leyenda del reggae, fundador de la mítica banda Black Hood. Don Carlos ha realizado una carrera como solista desde los años 80s. Hoy sigue llevando al mundo su mensaje de amor, de paz, de reggae. I'll and to win in every way the that sing with sweet Una vez más, llega a México Zion Train, proyecto de dub inglés que se ha mantenido en la escena. A través de su propio sello discográfico. Neil Perch regresa para hacernos llegar al límite y Dub Dada nos guía en el camino. Looks cool as a dangerous like dynamite. And I see him on the corner América Latina para el mundo non palidece. Originarios de la localidad de Tigre en Buenos Aires llevan a toda América el mensaje positivo York ska Jazz Ensemble recorre el mundo y hace una parada en México para compartir su original jazz con estilo jamaicano del norte viene el viento roots y representando a Guadalajara Monte Bong Duke Aeration y La Llaga las rodillas, y la espalda, y los ojos, y los dientes, y... Oye, abue, abue, eh, ¿qué, abue. ¿qué, qué, qué, pasó? ¿Qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, abue, voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue, voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje.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 Y pues lo que escucharon Fue la abuelita de alguien No sé de quién Pero es bastante quejumbrosa esa abuelita ¿Quién sabe qué tanto le duele? Pues le duele todo, ¿no? Todo ¿Qué no le duele a esa abuela? Pero antes de ese, de ese spot Escuchamos eh, Pues eh, información acerca del festival el festival en su segunda edición, el Earthbeat Festival Un festival dedicado al reggae Y pues dedicado al reggae de raíz Y al reggae eh, pues ya fusionado con otros ritmos, otras mezclas eh, En esta versión dub. Entonces pues es, se viene este festival ya la próxima semana, 5 de marzo Allá en la Concha Acústica, en Guadalajara, Jalisco, México eh, Sí, bueno, este, este fin de semana Y pues es momento entonces de que todo el mundo agarre sus cositas Las empaque y se vaya a Guanatos a disfrutar de un buen festival de reggae Dicen los organizadores, Alejandro Mesa nos comentaba hace unas semanas Que platicamos con él hace una semana eh, Que pretende ser el, uno de los mejores festivales de reggae a nivel Latinoamérica y que se están esforzando por eso, así que pues yo creo que con este cartel que ahora están presentando eh, van a tener pues mucho público que acaparar eh, de, de distintos eh, movimientos, ¿no? Dentro del reggae eh, por ahí viene Zion Train eh, viene también Dub Inc Dub Incorporation eh, viene también eh, como representando a la escala New York eh, Ska Ensemble ensamble jazz eh, viene Don Carlos en la parte de la del Roots y hay eh, también este pues la parte eh, nacional representando Guadalajara por ejemplo está el Monte Bong, está la Llaga y está the Viration. Y de más al norte está Viento Roots, ¿no compadre? Así es, para terminar, una buena alineación nacional e internacional para esta segunda edición del Air Beat. Sí, yo bueno espero que sea eh, tan grata la experiencia como hace un año. La verdad es que hace un año estuvo muy bueno el festival y ojalá que este no sea la excepción. Así que pues si no han comprado su, su ticket Están justo a tiempo de, de comprarlo Porque aquí ya regalamos los dos Que había Así que para todos aquellos que nos escucharon con las ganas Pues ya quemamos nuestro cartucho De que se esperaran hasta terminar la, el programa Pero pues así es Apoyen a la producción que se está haciendo Y todo el despliegue técnico por allá en Guadalajara Para pues hospedar este gran festival en su segunda edición Sí, así que pues saludos al, al Alejandro Mesa Que seguramente nos está escuchando en alguna parte de este planeta Tierra Ojalá, ojalá que así sea Y pues toda la vibra para que este festival se desarrolle armónicamente Porque México necesita reggae, México necesita paz Al revés lo dije, ¿verdad? No importa el reggae es paz, también cómo no y hay tours que están saliendo de varias partes de este planeta México así que si ustedes quieren pues nada más hay que acercarse ahí a alguno de los tours oficiales eh, pagar su camión ida y vuelta con su entrada y disfrutar de este festival dense una vuelta ahí este por la ciudad de Guadalajara si están ya si ya viajaron pues dense un rol eh, pues por las esculturas que hay en los espacios públicos, eh, por los murales eh, de los Picio Cabañas, eh, ¿qué más podríamos recomendarles compadre? ¿Una vuelta en bici tal vez podría ser? Sí, pues que se esperen el domingo, hay eh, cierre dominical, que es, que le caigan ahí por toda avenida Chapultepec y lleguen al centro joyero y como bien dice la compa, caiganle ahí a los Picio Cabañas, ...y por qué no, allá la biblioteca también de la UDG... ...que en algún momento fue prisión... ...en otro momento fue estación de policía... ...y que también goza de tener unos extraordinarios murales. Ahí está la recomendación... ...el próximo fin de semana... ...5 de marzo, el festival... Eh, ...Earth Pit Festival... ...en su segunda edición allá en la ciudad de Guanatos... ...allá nos vemos compadres... ...seguimos con este viaje... Eh, casi listos para hacer el enlace con el compadre de la sección de Teonahuatili a quien le mandamos un saludo y también le mandamos un saludo a la comadre, a la Mache que hoy no va a estar con nosotros, no sabemos la razón tendrá que darnos una explicación seguro de esto pero bueno, pues por ahora no estará pero más adelantito ya estamos con el compadre de Teonahuatili así que mientras tanto Abran su mente, abran sus sentidos y reciban la música sin fronteras que tiene el viaje sonidero para usted, no le cambien. You get too much stupid. <laughs> Sonidero fonidero fonidero fonidero fonidero Hemos regresado acá al viaje sonidero y pues regresamos con una nota que ya eh, salió la semana pasada Hemos y es... Y... Perdón, es una nota eh, que se publica en la página de Enlace Zapatista y es un comunicado que lanzan los zapatistas como para informarle a la banda eh, qué están haciendo. ¿Cómo van? Dicen ellos que para los que no fueron a la escuelita. Acá se pueden... y es que La escuelita fue un poco... Selecta. Sí, claro, <risa> para, para, gente pues. para gente selecta, <risa> para gente importante, pues... Bueno, pues por si no fueron a la escuelita o por si no han leído este artículo, este comunicado... Una de las cosas que dicen es que no nos van a echar choro ni mentiras, que ya de eso estamos hartos y aburridos, y que nos van a decir la verdad. Y la verdad es que dicen que mantienen el crecimiento zapatista, están entrenando más jóvenes y jóvenes para este esta transformación, este cambio. En salud... Pues entre más, entre más callados se, se estén es porque están trabajando más, ¿no? sí, en salud están bien las compañeras y compañeros lo que se ve es que son sus en sus clínicas, autónomas cada vez crecen más eso es lo que se mira y la atención de los promotores es cada vez mejor y otra de las cosas que dicen es que se enferma menos la gente eso está bueno ah, mencionan que también los cooptan cada vez menos los partidos o sea que cada vez se presentan menos a sus espacios de trabajo para cooptarlos eso es un avance para ellos también en la educación por ejemplo esta pareja a la educación primaria dice, pero ahora hay una exigencia nueva de las comunidades la secundaria y la preparatoria así que este, en algunas zonas sí hay secundarias pero no en todas entonces la demanda es educación superior también talleres de ciencias y artes Pero no estudio de ningún modo capitalista, dicen, en universidades e institucionales. Así que esperemos que próximamente construyan su educación superior, compadre. Pues sería bastante interesante el modelo que se proponga ahí, ¿no? Sí. Por, por lo que tengo entendido, en, en, la, en la escuela que, que ellos han fomentado, tiene que ver mucho la educación necesaria para el vivir ahí, ¿no? Sí, indispensable, en economía eh, hay col trabajos colectivos e individuales como la milpa, el frijol, el cafetal, el pollo el plátano, el borrego, la tienda el, grana el ganado, la hortaliza la compra, venta de ganado y otros productos y lo que se ha visto es que han crecido en sus, en sus producciones lo que ha mejorado la alimentación y la salud sobre todo de los niños intercambio ¿no? entre ellos Pues sí, dicen ellos que no es una economía capitalista. En algunas zonas, los promotores de salud autónoma ya están capacitando en ultrasonido, laboratorio, consulta general, odontología, ginecología. Un gran avance, compañero. En el trabajo de la tierra han crecido mucho los colectivos de milpa y ganado. Con la ganancia, además de conseguir aparatos y medicinas para las clínicas, se compró un, tac un tractor también les está ayudando mucho al parecer las cooperativas en torno al comercio compadre son una forma de trabajo de organizarse eh, también eh, por ejemplo resalta eh, que salieron mejor administradoras que los hombres, las mujeres eso es un buen dato Eh, también, bueno, pues eh, la media de los pueblos tienen trabajo colectivo eh, el caracol de Oventic, por ejemplo ya tiene una tortillería autónoma eh, dice que no sabe a cómo está el kilo de tortillas en nuestras geografías pero que ahí en Oventic lo pueden conseguir por 10 pesos el kilo órale, pues a la mitad de precio, ¿no? porque acá ya anda en 20 por ahí sí mmm, dice que Eh, también el, en, la, en muchos de los pueblos zapatistas Como en el 50% Se trabaja en colectivo y el resto individual eh, Se promueve el, sobre todo el trabajo colectivo Pero se mantiene y se respeta El trabajo individual de cada quien Es un escrito largo Es un escrito bastante largo Y que usted lo pueden consultar en la página de Enlace Zapatista Para que se revienten todo el texto eh, Y puedan Conocer un poco lo que están haciendo los compas Allá en esa parte De estas geografías Pues ahí está, otro mundo Es posible y por allá Llevan construyéndolo Varios, varios años Y Pues con todo lo que repercute no eh, Generar un un prototipo de, de de forma de vida social cultural y política y económica ahora por por las cuentas que rinden no y bastante interesante para pues otros eh, ejemplos que pretenden pues caminar de ese lado de la autonomía un buen ejemplo sí oye yo quiero cerrar nomás con esto compas de la sexta hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena Con todo y en medio de todas estas acechanzas Los zapatistas, las zapatistas Nos preparamos para lo peor Lo que está por venir No tememos, no porque seamos temerarios Sino porque confiamos en nuestros compas Así pues Fuerza compadres allá En las comunidades zapatistas Y bueno pues eh, Vamos con algo de música compadre porque Ya regresamos al enlace Con el compa de la ¿sí o no? Así es Así que están escuchando el viaje el viaje viaje viaje, viaje sonidero el número 164 no le en México We've got to beware of the beast now From the north, the south, the west, to the east They call themselves the city's finest Well, he's got to gun and he's got the base The most notorious man in the west. It's just another tug on the block. me den las y que me den y que me den las y que me den las, las rodillas y la espalda y los ojos y los dientes y o a güey pasó? Me tengo que ir a güey ¿Qué dices?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 You cannot give up a continent for I, I, I have this Africa rise our love. I give my life for eh, Muy, bien, pues ya andamos acá de vuelta en este viaje sonidero número 164. Y pues lo dista lo parte de lo destacable de hoy, uno, en la Ciudad de México está lloviendo y dos que hoy es 29 de febrero del 2016 y esta transmisión no se escuchará sino hasta dentro hasta el 2044 no creo que honestamente que el viaje sonido dure tanto ojalá que sí ojalá que sí eres muy positivo eres muy positivo compadre pero quién sabe no hay que darles falsas esperanzas eso eso mero el Airbeat ya, ya sería Me imagino Pues un festival del tamaño de, Del Rototom No No esperaría menos ¿Cómo sería para 2044 la cosa? Bueno yo la creo que La cosa no sé el, el, La ciudad de México El país eh, en, en, Acá donde vivimos ¿no? Yo me imagino Ya un, un territorio agua. Lleno de Como, el, como Mucho logorama. más grande un poco como Logorama, cada vez más Ándale Así, lleno de centros comerciales, de marcas Logorama, ¿no? No Creo que sí no. Sí, Logorama es un... un docu... De hecho, hasta ganó un Oscar Ah, ¿sí? Sí, vamos a buscarlo, porque ah. es muy bueno Y que, de hecho, los Simpson Hacen ah. una parodia bien chida, ¿recuerdas? Sí, sí, se sí, sí, llama Logorama Logorama Y también... Véanlo. Los Simpson la hacen un, un muy buen, una muy buena sátira, ya saben. De esas que solo los Simpson podrían hacer. Para acá ya se acabó el agua, Pero aquí <ríe> hace mucho calor. La lluvia levantó, ¿no? Sí. El calorcito. Le, oye, pues nada más estamos esperando, estamos haciendo tiempo en realidad para, eh, pues, esperar la llamada del Teoneahuatilis. Y pues yo quisiera mandarle un saludo a la banda que se congregó ayer, al Sound System, de de ahí una pulcata, no voy a decir el nombre, pero una pulcata ahí por la por el metro, por la colonia obrera o doctores seguramente, la Algarín tal vez. Sí, hay que decir el nombre, ¿por qué no? Bueno, sí, dile tú. El nombre y el dueño bueno pues la pulcata porque sufrió es... además de despojo ¿no? Sí, la pulcata es eh, el, sol el sol sale para todos está ahí en Calzaetlalpan casi con el metro San Antonio y pues la verdad es que el pulque mmm, no está muy bueno eh, hubiera querido decir otra cosa pero esa es la realidad Es una pulcata que su origen no está ahí, sino está en otro lado Muy cerca de ahí, en el centro histérico eh, El señor eh, que atendía los pulques en La Risa Allí en la calle de Mesones Es el dueño ahora de esta pulcata El Sol Sale Para Todos Y él me contaba ayer pues que, eh, que sufrió pues que ¿qué fue lo que pasó, porque ahora está en otro lugar y no en, en la risa, y él comentaba que pues hubo una negociación ahí para poder vender la pulquería, entonces finalmente lo convencieron, le ofrecieron billete, una buena lana, pero no le dijeron que después la lana se acaba. Entonces, pues el señor lo que hizo finalmente fue Eh, invertir en otra pulquería Y ahora está en este lugar del Sol Sale para Todos Así que quien quiere ir a darle su vuelta A Chucho, ¿se llama? Sí, creo que sí eh, Pues ahí, vaya a visitarlo Y a echarse un pulque O una chela, también Lo que guste Para la recreación, no más Pues decíamos que un saludo pues A la banda que organiza este evento que organizó al Serius, un saludo al Serius, a la Liz, al CNS, Colectivo Nacional de Selectores, al Zulu, eh, rifa ese sonido, Zulu, la verdad es que nos hace bailar. Y pues ahí se congregó toda la banda, saludos para la banda de Revolution Sound, para la Tania, para la banda del Aguas, para el Dani, para... El otro Dani, para el Fxero, Para los atunes este, Para toda la banda que se congregó ahí yo, Lorena, todos Al Moreno Brown fan, mucha banda, mucha banda, mucha Al este, ¿cómo se llama el compa? Nuestro vecino Al Chronic también Kronico. Y pues una buena sesión De Aspar, un joven productor francés y que pues eh, vino a sonar eh, parte de sus producciones acompañada de otras producciones a manera de un sound system pues haciendo sonar como bien dices ese spiritual sounds y pues ya como va siendo costumbre con un preamp con el corazón de lo manipad rifados buena sesión la de noche que noche la noche dirían por ahí y estamos acá en esta noche Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién anda por allá? Bueno. Hola, compadre, ¿cómo está? Acá estamos, ¿cómo están ustedes por allá? Nosotros muy bien, pues ya esperándolo desde hace un rato a que se conectara, compadre, porque nomás no entraba la llamada, pues. Pero ya entró, ya estamos en Tenohuatlli. Ya se nos había ido el avión con otra cosa. ¿Qué pasó, compadre? Y me de con otra cosa, pero acá estamos ya listos, como está toda la banda. Chido, chido. Bien. Acá esperando a um, las recomendaciones o la plática con usted. A ver, ¿qué nos trae este, esta noche de lunes bisiesto? Sí, así es. Es algo raro el día bisiesto, en realidad. Es un día y no lo ves, pero luego... Hablamos de eso. Quedé la semana pasada de, de esta veintena que va corriendo, la cual se le llama Iskali que empezó el 14 de febrero y se va a terminar justamente el sábado. Es la última veintena del año. Actualmente se tiene por entendido que el año mexica, el año nahuaca empieza el 12 de marzo. Entonces, si esta veintena se acaba el 5 de... En realidad se acaba el 5 y el... a partir del 6 de marzo empieza lo que se le conoce como nemontemi. Son cinco días asiagos, los cuales eh, son para guardar. Pero yo les quiero platicar, no de los nemontemi, sino de esta que está todavía, de la Iscali, que es la del resurgimiento. Esta veintena se... ...es propicia para que... ...como les comenté la semana pasada... ...para que si estamos terminando un proyecto... ...si lo vamos a echar a andar... ...o si en plano no queremos... ...incluso cambiar... ...pues... ...la configuración de nuestros muebles en la casa... ...cambiar de vida... ...si estamos cansados de tal o tal cosa... ...y nos estamos quedando estancados en algo... ...pues es justo este momento para... ...hacer una limpieza en las emociones... ...una limpieza profunda... ...en la mente sacar aquello que no nos sirve siendo comadre, porque eso no nos permite seguir avanzando Sí, entonces eso es, diríamos que es una época como para renovarse Así es, hay que resurgir hay que renovarse, sacar lo viejo sacar lo que ya no nos sirve, lo que nos estorba y para seguir adelante empezar algo nuevo que sea productivo no solo para nosotros, para nuestras familias sino para este mundo que tanta falta le hace Les quiero explicar acerca de los eh, rituales que se hacían en esos tiempos, en esta veintena, que tiene mucho que ver con los niños. Aunque nosotros crecemos, seguimos siendo niños en el fondo. Aquel que deja de ser niño, ninguno de nosotros deja de serlo. A veces lo negamos. Uno de los rituales que se hacía con los niños era la oradación de las orejas. Actualmente muchas bandas se... ...hace agujeros en las orejas... ...algunos lo hacen... ...pues porque se ven bien... ...se ven guapos... Eh, ...se ven de, eh, ...pues así... un bien... ...pero anteriormente... ...se hacía esto para... había sí, una... ...para los guerreros... ...era un símbolo de que ellos habían pasado... ...determinadas pruebas... ...pero a los niños se le horagaban porque... ...comenzaban en... ...a determinada... Comenzaban ellos a ser formados Entonces el hecho de que se les marcara Con un hoyo en la oreja Era señal de que ellos estaban En un camino, de que estaban empezando Algo nuevo Otro de los rituales que se les hacía Era el que se les estiraba el cuello, ¿cómo ves? Un poco raro, ¿no? ¿Se les qué, compadre? ¿Con el se cuello? Se les estiraba el cuello Había un ritual en el que se les estiraba el cuello ¿Como en las culturas africanas? Algo así Esto lo hacían para hacerlos crecer. Era A mí me parece que era algo un poco brusco, ¿no? Hay otras técnicas que a mí me parecían mejor, pero... darlos bien, por ejemplo? Que eso sin duda yo creo que lo hacían. <ríe> sí, claro. Otra cosa que hacían y que aquí este, es muy interesante, en esta veintena con madres, con padres, es la única veintena en la que estaba permitido que todo el pueblo el Docley, el Duque. En las demás veintenas no era permitido que el público en general, por llamarlo así, hicieran uso de esta bebida y quien lo hacía pues era castigado severamente. Entonces, en esta veintena, en, a finales de esta veintena, pues era la fiesta, el pulque, todo el mundo se ponía bien pulque y no era toda la veintena, sino nada más al final de la fiesta que se les permitía que todos lo hicieran. No como ahora, que bueno, ahora ya es muy diferente y pues todos tomamos pulque aunque no hay una ceremonia pero es diferente oye Entonces, compadre ¿sí? yo hasta hace unos meses estaba reflexionando justo acerca de de pues que antes nuestros pueblos nuestros antepasados no todos tomaban pulque o sea es decir no todos los habitantes y hasta hace unos meses descubrí o estaba yo reflexionando acerca de este tema y justo es que creo que tiene propiedades tan medicinales y, y tan mágicas como cualquier otra planta de poder y uh -huh. pues hay que tener cuidado con este tipo de bebidas, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, así es. No todo el mundo creo que está tan preparado para empulcarse. También. Sí, pues eh, ahora qué bueno que se está cambiando un poco la visión del uso de ciertas plantas o ciertos, um, ciertos preparados que sirven para alterar un poco la conciencia. Porque siento que se han hecho de una forma desmedida y respetuosa, yo confieso, también lo he hecho Y lo hemos hecho de una forma falsosa, dirían, por allá Entonces hay que comenzar a cambiar eso eh, para pues, ir haciendo las cosas como se decían, Yo creo que una vez hay, estando en una ceremonia de por allá, de este de acá de la banda de, de rega ambulante, allá en, con el güero Nos comentaba que el temacal es tan poderoso en sí mismo, una medicina tan poderosa, que no había que mezclar las medicinas. Y vaya que siempre decía, la lección, sirvió mucho, hay que aprender siempre de todo, pero bueno. Con respeto, Ahora, compadre. Con ah, respeto sí. y con calmita. Pues bueno, yo los estoy nuevamente a, que, a todo aquel que esté ya desde muy dentro de su ser queriendo cambiar, que le grite fervientemente que hay que hacer algo. Entonces, es el momento propicio. Siempre lo es, pero las veintenas eh, tienen, están marcadas para ir de acuerdo a la naturaleza Entonces, es un momento. Compadre, pues muchas gracias por esta recomendación. Hay que renovarse, renovarse o morir, dicen por ahí. Así es. Así que hay que darle, hay que transformarse. El ser humano se transforma todo el tiempo. No sé por qué le tiene tanto miedo a esto que es la transformación hay que hacerlo compadre hay que practicarlo como y más, diría el portavoz en estos tiempos. y más en estos tiempos un saludo a toda la banda por allá compadre un abrazo y pues nos escuchamos la próxima semana un saludo por ahí también va de regreso hasta tierras chintololas saludos a la comache a la acá está la, acá la saludamos a ah, papacho a ver si nos escuchamos los eh, dos La próxima semana, Tenaguatili Y son natural, que ya hace falta un dueto De esos ¿Va que va? Va pues, lazo Tamati. Las Tamati, vale, vale. compadre Gracias Descansen, buena noche Ahí estuvo la sección de Tenaguatili En este viaje sonidero Número 164 eh... Pues compa, vamos con música ¿Sí o no? Para la banda Sin Fronteras, viajes en líderes. Uh, uh, uh, uh. sí. Dedicada para a aquellos que les da miedo el cambio. ¿Por qué no les dé miedo? Sin miedo uh, uh, uh, uh. a la muerte. Sí. Rueda o muere. Bien, bien, yo. La fuente de la inspiración. Por capo, en el... Gente en el corazón. Yeah. Al pueblo la revolución le causa tanto extraña situación si la revolución es más que cambio. Sí. Y si hay algo que el pueblo nunca deja de hacer siempre, cambiar, cambiar y continuamente estar cambiando. Yeah. Cambia el celular varias veces al año, cambia de planta, empresa, movistar entero, también claro, cambia casa comercial y tarjeta de crédito. Cambia lo viejo por lo nuevo, aunque oh. el chauchero es oh. esquelético. Yeah. Cambia su foto, su candidato, de un rato a otro, como quien cambia los platos, de los zapatos rotos cambia de moda así con toda la naturalidad y se trastorna con la última ropa que el mercado ya da. hace maravilla para actualizar su bien y obtener la tecnología fina que le ilumina la tele su vida gira en el tener y más tener, se lo olvida que a fin de mes la rutina se hace fin y duele y de tanto cambiar su cosa locamente le cambia la cara porque nunca para la deuda pendiente es un cliente de un presente puntero de los nuevos pulperos y cambia su ficha habitualmente pero Cuando hay que hacer un cambio verdadero, un cambio por mejor vida más digna Para el pueblo entero Por una sociedad más justa Culta en busca de emancipación Maldición Al pueblo le asusta la revolución ¿Cuánto tendremos que ver y aguantar? Cuánta presión para despertar Tanta mentira y tanta crueldad Hermano, basta ahora ya Cuánto tendremos que ver y aguantar Para despertar tanta mentira y tanta crueldad, basta ahora. Yeah. Yeah. Yeah. Cuando el pueblo va a dejar de ser su propio lobo, de balearse entre pasajes solo por ser el machoro. Sí. De fragmentarse, dejar de salvarse, solo va a ayudarse a pensar como clase y salvarse entre todo yeah. Pero el pueblo confunde el enemigo, insulta a su vecino, que no tiene culpa de su injusta situación. En vez de apuntar al real pedino, que vino a dificultar su destino y lo sepulta con explotación. El Pueblo hama así hama el de circo la portada que llaman ama con ganas, pero el gran drama es que no se ama a sí mismo, pero yo mismo amo, amo y esa es la verdad amo al pueblo a pesar de todo porque soy de acá, sé de dónde vengo soy pueblo como mis panas y sé que el estado en el que estamos no ha germinado de la nada, y es que nos han golpeado y matado nuestras ilusiones, no han inculcado a anti antivalores cabrones, no han convertido en individuos sin grandes metas, no han reducido nuestro sentido de vida a una tarjeta pero me gusta el pueblo porque no es la solución, me gusta el obrero y Me siento a en la población Pero hay algo que nunca me va a provocar Satisfacción, maldición Al pueblo le asusta la revolución Tendremos que ver y aguantar Cuánta presión para despertar Tanta mentira y tanta crueldad basta ahora ya Cuánto tendremos que ver y aguantar Para despertar Tanta mentira y tanta crueldad Basta ahora ya Este. El viaje sonidero. El viaje sonidero. Sonidero. Sonidero. Sonidero. Sonidero. sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Siéntese la mesa mi mala yaya. Siente la mesa mi mala yaya. Siente la yaya. la yaya. Ya regresamos acá eh, de fondo escuchando a Nova Lima, compadres, ¿así? Sí, una agrupación peruana que alguna vez ya visitó México y suena bastante bien, ¿no? Una, con una raíz africana bien marcada. Movimiento de cadera, compadre, ¿cómo no? me viene Stepper y Dubiada también, ¿eh? La herencia del África Negra en América Latina. La tercera raíz. Pues en realidad está, ahora que mencionas eso de la tercera tercera raíz, hay pues como que bastantes discusiones teóricas, ya sabes, en que el término no es correcto, y me parece que ahora se habla como de negritud más allá que que una tercera raíz. Por, y esto debido, o sea, pensando en que tercera raíz a veces es como algo discriminatorio, pues. Bueno, pues creo que un poco eh, el término tercera raíz eh, tiene que ver un poco con... En, en América específicamente, ¿no? Es como eh, después de los europeos es como la tercera... ...influencia cultural que llega, ¿no? Creo que un poco por eso es... ...y que se fusiona con los habitantes de acá, ¿no? Y existe... existe... ...sobrevive aún... Saludos a... ...a todos los afrodescendientes... ...de este planeta Tierra... ...y a todo mundo, no hay que discriminar... Para todos saludos... ...hombres, mujeres, niños, abuelas, ancianos... ...perros, todos... ...saludos a toda la banda que nos está escuchando... Y para toda la onda que nos está escuchando, eh, les hacemos la recomendación. Paseas Ciegas, eh, ahora que estuvimos compartiendo con las compas de Paseas Ciegas, nos contaban acerca de algunas actividades que ellos programan durante el año que tienen relación con lo que hacen. Entonces nos están invitando a su taller de sensibilización, eh, en donde, bueno, pues ustedes vivirán la experiencia de no ver. ...por algunas horas, tal vez cuatro horas... Y, ...y vivir esta experiencia... ...guiados por estos compañeros... ...que dan paseos en bicistandem... ...allá en bicicleta... ...en el centro, ¿no?... ...en Paseo de la Reforma, cuando se hacen los cierres... ...entonces, bueno, pues los compas están... Eh, ...invitando... ...este cinco de marzo... A, ...de diez a dos de la tarde... Eh, ...a que vayan con ellos... ...a vivir esta experiencia... Pueden comunicarse al correo taller .com Y ahí pedir informes, hay que inscribirse porque hay como un cupo Pero hay que platicar con ellos, Escríbanles, comuníquense Hay que tomar ese taller si después quieren darle un paseo a alguien en el Paseo a ciegas. Entonces pues comuníquense con ellos y platiquen A ver, que les cuenten un poco más de ese taller Yo lanzo la invitación y ojalá que siga en pie la invitación para estas compas de paseas ciegas para que le caigan a platicar con nosotros al viaje sonidero acerca del proyecto que, que representan y que tiene ya varios años funcionando acá en la Ciudad de México ¿no? paseas ciegas, saludos, al paseas ciegas que por cierto guió el paseo de todos que acaba de, de ser este esta, esta semana no este jueves que pasó si sí, recién pasó y pues un saludo también para allá, para toda la estructura de paseas ciegas Oye, ya que estamos en las bicis, pues recomendar la rodada que se hace ya, se está haciendo tradicional, de cada miércoles por a la ver, noche. A ¿cuál? ver, ¿cuál? Cuéntame, ¿cuál? Bueno, es que hay muchas, pero la que yo les voy a recomendar, y por si quieren ir, si les queda... Eh, la rodada de El Barrio en Bici, que es, ya me parece, la sexta rodada... Y a dónde van, quién sabe Eso lo deciden hasta que llegan todos al punto de reunión Y de ahí, viendo el nivel y viendo las ganas Y lo que cada uno quiere hacer Pues se toma la decisión, se comenta Y se parte a algún rumbo de esta ciudad monstruo Entonces es, pues me parece que una forma eh, distinta de, de planificar las rutas Esto por cuestiones de seguridad también, ¿no? No le digan a todos a dónde van, porque Luego, ¿por qué andan chillando pues? Sí, se vuelve complicado luego usar la tecnología o la información simplemente, ¿no? De, de comentar hacia dónde vas a rodar y poder encontrarte con una gran sorpresa. Gran, gran sorpresa. Pues ahí está la recomendación, el miércoles, eh, 8 de la noche, Taller del Pibe. Chequen la información, eh, la rodada, el barrio en bici... Y... Y, y yo tengo una rola para toda esa banda y pues con dedicación especial para George que le late un buen la cumbia Pero en general para toda la banda que va a esa rodada Así que terminando esta, este bloque vamos a ir a escuchar esa rolita dedicada para toda esa tropa callejera sobre dos ruedas Ah, y comentarles, nada más recordarles que vayan a la exposición esta que está montada ahí al aire libre en la Facultad de Ciencias Políticas sobre visibilización, visibilizarte, ¿no? Es pues una cuestión de hacer visible eh, esto del ciclismo y sobre todo el ciclismo urbano. Una exposición fotográfica, vayan y véanla. Donde participan también los compas de Bicitecas con algunos documentos escritos. Así que hay que ir, hay que proponerlo al barrio en bici. Ir a ver la exposición de fotos ¿Quién sabe si se pueda entrar, no? Porque ya ves que es u de noche Sí, con esto que ha estado pasando En u, bueno, pues, quién sabe Tal vez si se, sea algo difícil Hay que ver, hay que ver eh, Oye, compadre eh, ¿Tienes alguna otra recomendación cletera? Mm, a ver, piénsele, piénsele Pues por ahí Acaba de rolar un teaser de lo que va a ser El documental de todos en bici, ¿no? Sí, saludos al Mikey, porque ya Seguro está chambeando arduamente En la producción de este documental Todos en bici Y pues ahí anda un teaser Hay que compartirlo, yo creo que sería bueno Compartirlo para que vean De qué se va a tratar ¿no? Este de todos en bici Oiga compadre ¿Qué tal si vamos con algo de música y regresamos Para el último bloque de este viaje sonidero? Perfecto Del último viaje sonidero Dentro de los próximos... De la década, por lo menos. Próximos 20 años. Ahí está. No le cambien. Este joven odia a la policía. ¿Por qué será? Antes que me cerveza fuera. Con dedicación especial para toda la banda de. El barrio en bici. Y el taller del pibe. Para todos los locos que andan en bicicleta. Y los que gusten de echarse una chela en la calle. Para todos ellos, desde el viaje sonidero, el pinche brujo. Tropiguarro y sus macuarros tropicales.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 Ya volvimos acá al viaje sonidero, con una musiquita bastante agradable de fondo, compadre. ¿Quién King es? colla Peruano, haciendo también algo de cumbia del año 3000. Y de buena está la programación musical una razón más para aprenderse cada lunes, el viaje sonidero sí o no compadre, la verdad es que eh, música que es sin fronteras como primer eh, como primera este, premisa, música sin fronteras eso es lo que es, se transmite solo por el viaje sonidero bastante a gusto Oiga, saludos a la banda de El a Ciegas, a la DEN Saludo al Barrio Conciencia Al Barrio Conciencia Quien próximamente se une también a esta programación Sí, y ya Yo creo que después les vamos a estar contando Qué es lo que traman estos compadres en torno a la radio Y cómo nos vinculamos ahora con estos compadres, ¿no? Ya les estaremos platicando Y pues les mandamos un saludo Y... Eh, Compadre, yo quería recomendarles, estaba leyendo por ahí en la tarde Que hay rábanos y que hay jitomate y que hay lechuga ¿En dónde más? En Xochicalinteot En Xochicalinteot, allá está la banda en el en Xochimilco eh, Pues cultivando los alimentos que si ustedes quieren pueden consumir Pueden comprarles También me parece que hay trueque, hay, hay intercambio Así que platiquen con ellos, Xochicalinteot eh, Coman más rico, más sano. Sin tanto agroquímico. Sí. Eh, no, me reí porque con eso de más sano, más bien me acordé de otro dicho que por ahí dicen. ¿Cuál, cuál, cuál? Eh... Para que su hijo crezca bueno y sano. <risa> Que cada quien... Le ponga lo que quiera, le complete Le complete por ahí O como un pulque al día Te da alegría Saludos un a la banda de Un pulque al día te cambia la vida También Un pulque, a, un pulque al día Te sonríe la vida Saludos para allá en Sochical y la neta es que si sí consuman productos que, que no contienen agroquímicos y que se producen pues acá todavía en la ciudad monstruo, ¿no? Pocos, pocos lugares como esos, solo el sur oriente de esta hermosa cuenca que pues, ahora está llena de, de concreto. Ahora que pueden compadres, consuman productos de este tipo. Después, ¿quién sabe? Para el 2044 quién sabe Oigan y pues uh -huh. los que van a leer beat Pórtense bien eh, Compartan con la banda De Guanato son bien chidos este Mucha suerte para los Para la producción Y pues para todos esos encuentros Que se van a dar este fin de semana Por allá en el parque Agua Azul De esa bella ciudad De Guadalajara La ciudad de Las tortas hogadas a mí la neta me gustan a medio hogar, no es por sonar, fuera de lugar. ¿Y picosas o no picosas? No, leve, leve. leve. Para no poderse hay. comer dos. Va. <risa> <risa> y traerse unas de lunch porque acá no hay o si hay pues no es lo mismo. No es lo mismo. Y que pues todo ver, todo verde y bien regado, ¿no? Saludos también para la banda de allá de, de Guanatos, de, de Nayarit que nos escuchan, a los Teucaris también, buena suerte ahora pues en, este, en esta ritualidad de fin de semana también por allá ofreciendo una buena ofrenda a la Pachamama y para que haya buena lluvia es momento de esa chamba espiritual también como no y de comunión con la madre tierra como lo decía el compa ¿no? en el Teonahuatile, buenos tiempos para, para esa reflexión sin embargo Me parece que también de los de los momentos en donde más duro hay que trabajar para que esa transformación pues, se lleve a cabo, ¿no? se logre. Sí, hay que chambear y en cualquier parte de este mundo yo creo que hay gente que está danzando, que está cantando, que está ofrendando algo a la madre tierra. Así que hay que agradecerles y hay que también nosotros acá donde estemos, desde donde estemos hay que hacer una misión, la que cada uno crea que tiene que hacer, pero con un sacrificio. Ahí está, el sacrificio es lo que importa y lo que lo que permea. Un abrazo para todo el mundo. Y pues nosotros ya nos vamos. Esto fue el viaje sonidero del 29 de febrero. Lunes 29 de febrero, quizá nunca se repita más este programa por las fechas. Y pues nos vamos con algo de lo que hoy estrenamos, Wake Up. Ya saben, bájense eh, esta compilación en honor al pirata detrás del proyecto Social Base Y nos vamos con el track que, con el que coopera Mahom y se hace llamar Dop Revolution Nos estamos escuchando uno de estos lunes Buenas tardes, buenos días, buenas noches 4 for the skink 2 the baseline 3 for the microphone is my a, a de sonidero The skank, two for the bass line, three for the microphone, four is my selector. Revolution, It's the sound system. Revolution. This is the stepper. It's a revolution China. China. the bass three for the microphone, four is my selector. Da da da da da da da